Allá va con el balón en los pies y nadie lo podrá detener. El estadio vibra con la emoción, deben de jugar a los dos. A los dos solamente juegan para ganar, pero siempre con deportividad. Y no hay nadie mejor para la afición. Oliver, Benji, los magos del balón, Benji, Oliver... Señor de campeon, vengi Oliver, el futbol es su pasion. Oliver, vengi, los magos del balon vengi Oliver, señor del el campo, Oliver, el futbol es su pasion, hay que marcar otro gol.